denuncian por malversación de fondos al intendente de la ciudad de Vialema C, el señor Marcelo Oliva. El hecho estaría vinculado a un presunto pago de coimas en el marco de la aprobación del uso de suelo de la autovía de Punilla. Eh, ampliamos la denuncia por una posible malversación de fondos y un posible cohecho, que involucra más precisamente al intendente con un concejal de oposición, Ese concejal de oposición eh, tiene doble rol eh, en ese, en, esa, en esta historia, porque por un lado es concejal, por otro lado es presidente del, de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Vía de Descubrimos que el mismo día que se vota la factibilidad de la, de la autovía y se promulga por decreto del intendente, aparece un segundo decreto del mismo día que otorga un subsidio de 500 mil pesos a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Vía de Escuchamos la palabra de uno de los vecinos denunciantes, Guillón Hoffman, quien daba cuenta que el sentido de la denuncia es dar a conocer cómo un concejal opositor, a tan solo pocas horas de recibir el donativo en el marco de los bomberos voluntarios, levantaba sus manos para probar que la autovía de Punilla atravese el territorio de dicha localidad parece que los bomberos voluntarios tienen un papel como entidad, no no como bomberos como individuos, sino la cúpula de la asociación, que es muy política, obviamente, eh, sirve de caución eh, en, o de compensación de que se está aprobando un, un proyecto que se va a llevar puesto, si, si, si hablamos concretamente, el único bus que, que tenemos en Bienemase, para empezar, que se va a llevar puesto muchas viviendas y gente eh, que va a tener que ubicarse, Y luego va a seguir su camino llevándose puesto más bosque eh, nativo. Mientras tanto, el gobernador Juan Schiaretti anunció que en 60 días comenzarían las obras de una que es quizás más polémica de la provincia de Córdoba, la autovía de Punilla, informó Juan Jacobs de Radio Panamericana, Huerta Grande.